Radiocracia, vamos a tratar otro de los costados de esta pandemia cuarentena. Agustina Villalba es boxeadora, pampeana, venía con una carrera interesantísima, estaba a punto de competir para ver si tenía la, la posibilidad de, de pelear en los preolímpicos con la selección nacional y de pronto se cayó toda esa actividad. Vamos a hablar con ella para ver cómo le está pasando. Agustina, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, buenos días a todos. Y acá estamos, recién llegamos de, de trabajar un poco. Bueno, eh, contanos este, que, desde el punto de vista de la actividad deportiva qué es lo que pasó, que vos estabas en un momento en que estabas ahí a, a, cerca de, de un sueño y, y repentinamente todo quedó eh, paralizado. Sí, así es. Estaba Yo estaba vengo integrando la selección argentina de boxeo eh, de, eh, en categoría 75 kilogramos. Eh, está, venía hace un año ya que integraba la selección, que estaba yendo a Buenos Aires, eh, iba dos meses y entrenaba allá, concentraba, venía cada una o dos semanas y volvía a ir y así estuve prácticamente un año y medio. Eh, a todo esto se me, me confirman que ya integro la selección, eh, me me citan para representar a la Argentina en los preolímpicos que se hacían ahí en Buenos Aires, eh, en las instalaciones del CENAR. Y nada, estábamos con los compañeros a dos semanas, esto se hacía en marzo, el 25 empezaba, venían países, bueno, de afuera obviamente, porque era un preolímpico, eh, clasific clasificatorios para Tokio a la de 2020. Claro. Así que nada, a dos semanas de, de todo, se nos cayó se nos cayó todo por el tema este de, del virus, así que nada, estamos nos agarró tipo un bajón a todos, porque no solo yo, sino mis compañeros también, y por ahí mis compañeros que integran en el seleccionado de muchos años que vienen laburando firme fue muy muy choqueante todo uh -huh. eh, mientras yo tan... creo que nadie se esperaba esto pero no, bueno no claro desde ya mientras tanto eh, suponemos que esto también afecta eh, no solo tu sueño deportivo sino tu situación económica vos vos este a partir de ese momento no sé si seguís entrenando seguís con la idea de de, de poder eh, llegar a ese momento a ver Eh, bueno, mi idea, eh, ya cuando me confirman que ya se integro a la selección y que iba a integrar eh, para pelear los preolímpicos, fue más o menos el año pasado, en agosto. Yo laburaba, ya había dejado el boxeo prácticamente de lado por el tema de que no no podía mantener, eh, por, o sea, si me dedicaba de lleno al boxeo no me podía mantener. Así que había dejado de boxear. Cuando me llaman de la selección... Eh, yo empiezo a entrenar y me convocan para ir a Buenos Aires. Me voy allá a vivir un tiempo y, y dejé el laburo. Mis viejos me, me bancaron un tiempo y me bancaban hasta más o marzo medianamente de que yo creo que después de ese proolímpico eh, mi carrera o, iba a ser todo un clic, ¿no? Claro, un salto iba seguro. Iba a hacer la visagra para ver qué, qué, qué seguía de mi futuro. Así que nada, pasó todo esto. Eh, mis viejos todavía me siguen bancando pero eh, yo creo que ya ya no pueden más y, y uno también eh, necesita eh, solventar sus propios gastos y, y todo eso, así que nada, no a mí por ejemplo, o sea nadie me ayudó nunca en nada, uh -huh. todo siempre a pulmón o, o de mis viejos, así que nada, se complicó bastante y ahora estoy viendo con el tema este, si por ahí, o sea tenemos un grupo allá de, los, de la selección y, y seguimos entrenando, por ahí nos mandan videos y nos mandan toda la planificación, pero eh, yo estoy con todo esto en, en veremos si sigo entrenando o si dejo todo y me pongo a trabajar, ¿no? Y en ese Porque sentido, no, no, para... ¿no, has, ¿no has tenido ningún aporte o, o interés del Estado o de las, par de, la, de las áreas deportivas del Estado municipal o provincial? Eh, de acá me dieron de deportes, me dieron solamente una vez que me pude comprar un par de zapatillas que me habían dado un bono para ir a una casa de deportes. Y, y bueno, me pude comprar unas zapatillas que si bien, eh, o sea, no era mucho el monto, fue algo mínimo que me compré las zapatillas, ¿no? Que que por ahí, qué sé yo, las zapatillas se te rompen, uno me entrena, se te rompen, quizás se duran un mes y medio las zapatillas, pero nada más, solamente eso. Después por ahí para los viajes, eh, cuando yo voy de acá para Buenos Aires, me los tengo que pagar yo y todo eso, y todo eso es a, a, a, con el bolsillo mío y la verdad nada de ayuda eh, ya ya he pedido y eso y, y nada ahora iba a ver si sigo insistiendo porque si yo no tengo para o sea para tomar el boxeo como un trabajo que también pueda solventar mis gastos yo creo que tendría que dejar y dedicarme a hacer otra cosa porque hoy en día es, es todo eso todo plata vos eh, dónde vivís qué edad tenés contarme un poco tu situación personal sin sin entrar en, en dar datos que no quieras más vale pero sí sí no hay problema hecho... yo vivo en el barrio Santa María Eh, tengo 24 años, eh, nada, eh, estudios completos, todo, y bueno yo ya había dejado el boxeo, o sea hice una buena carrera amateur, inclusive sigo siendo amateur, uh -huh. pero nada, como me, me choqué con la realidad, eh, era el boxeo y o empezar a tener cosas propias, ¿no? Y yo siempre dependí de mí misma, así que nada, había dejado todo de lado, y mis entrenadores igual yo entreno con Mónica Costa y Pocho Arrieta. Siempre me insistían que vuelva, hasta que en, en, como salí campeona argentina tres veces y después tuve una buena carrera, eh, nada, me habían visto de la selección y, y querían, me, me citaron nuevamente. Yo ya había estado en el 2016 también en la selección y, y nada, ya me tenían vista, así que como les faltaba unas 75 kilogramos, me, me llamaron. Así que me tuvieron un año ahí siguiendo y, y por eso, por ese motivo, por este motivo el llamado de la selección de poder integrar los preolímpicos, eh, dejé todo, dejé todas ciegas y, y me mandé lleno, sin tener en cuenta lo que nos iba a pasar a todos, ¿no? Esto claro. del virus sí, sí, obviamente. que nos afectó a todos. Bueno, eh, ojalá que, que puedas este, conseguir algún algún aporte, alguna situación que te permita bancar un poco la, la espera para que también eh, ese sueño no se caiga de golpe y, y siga sí, estando de, ahí. Sí, tenerlo todo ahí nomás es como que en dos, en dos, estaba dos semanas nada más y, y bueno, pasó todo esto. Mi idea tampoco es eh, eh, que me regalen nada. Yo creo que mi esfuerzo también lo, lo tienen que, que ver Y nada, si por ahí salen sponsors o algo, yo no tengo problema de en una remera llevar el nombre de algo o hacerle sponsor de algo. Ese no es mi problema. Inclusive estaría encantada de tener algún sponsor o algo. Así yo puedo seguir entrenando y también le doy lo que ellos necesitan, ¿no? Bien. Agustina, te agradecemos el contacto y si quieres agregar algo más, te, te escuchamos. No, nada, muchísimas gracias por darme el tiempo este. Eh, y nada... Eh, que apoyen los que por ahí están escuchando, que apoyen a, lo, a los principiantes que son los que después llegan lejos y que lo importante es apoyarlo al principio de la carrera, que es donde más cuesta. Muy bien. Ya sea boxeo o cualquier deporte. Muchas gracias de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes. Agustina Villalba, boxeadora pampeana con una carrera que ella misma la relataba, venía en crecimiento y repentinamente el coronavirus frenó el, el sueño de de las, del preolímpico y en la dejó en situación económica dificultosa. Radio Carmes está en todas partes, todas partes, todas partes. En Instagram, Radio Carmes 106.1.